crack y hoy me complace presentaros el único y definitivo top 10 canciones de los compas 2020 pero antes de empezar con el top quería avisaros de que las canciones no están ordenadas por orden de popularidad o sea no gana la que más visitas tiene sino la que más os ha gustado a vosotros y esto lo sabemos gracias al torneo de canciones que hicimos hace unos meses que vosotros votabais por las canciones que más os gustaban y hemos hecho un complejo algoritmo matemático que nos permite darle una serie de puntos a cada canción para saber pues cuál es mejor y sin más dilación chicos vamos Con la primera canción. La que más os ha gustado a todos. Vuestra favorita. El top 1. Titanic por Minecraft. <risa> vale, ya, ya, ya, ya. Era broma, era broma, chicos. La canción con la que vamos a abrir este top. Está en la posición número 10. Y cuenta con 158 puntos. Wow, wow. Vamos ladremos wow, wow, wow, ladremos wow es una canción increíble. A mí sinceramente me dan ganas de ponerme a cuatro patas y ponerme a ladrar. <ríe> no me sorprende nada que esta canción sea la primerita que entra en el top con esa letra tan pegadiza, nostálgica y el ritmo de diamantito. es lo que aquí risas es lo que tú encuentras. Número con 186 puntos tenemos en este día tan feliz yo me suscribiré hey. hoy es navidad un villancico que desde el 2018 se nos ha robado a todos el corazón y es por eso que está aquí acompañándonos con 16 millones de visitas uh. Casi 200 puntos Tenemos la canción de Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pues sí, el octavo puesto De este top es para la canción de Darte un hueso, una canción que Se publicó un día después Del villancico de hoy es navidad Y mira por dónde nos viene un puesto después del villancico de hoy. Es Navidad. Este top es Illuminati o ¿Qué le pasa a este top? <risa> Darte un hueso si acá por algo es porque aparte de ser muy pegadiza, es muy graciosa. De hecho, diría que es la canción más graciosa de estos dos canales. Y es por ello que a día de hoy cuenta con más de 32 millones de visitas. Mandito. Número 7. Con 220 puntos tenemos la canción de. It's raining tacos. Tacos, it's raining. tacos se dice que en todas las familias hay una oveja negra y este top no iba a ser una excepción no sabemos cómo ni por qué pero hoy lleven tacos con 5 millones de reproducciones es una canción que consigue colarse dentro de este top y nunca sabremos si es porque los mexicanos están muy orgullosos de su comida o de si es porque os hace mucha gracia esta canción pero desde luego no es por la calidad hoy hay Número 6 Con 221 puntos tenemos a Soy Pikachu Pues ya lo veis chicos ganando por un puntito de nada pikachu mike se sitúa sobre hoy llueve en tacos y como curiosidad os comentaré que pikachu mike también se hizo de broma lo que pasa es que debido a ese ritmo tan pegadizo que tiene enseguida fue un éxito y se convirtió en mi vídeo más visto de mi canal hasta la llegada de diamantito 2 actualmente esta canción cuenta con 31 millones de visitas y no es de extrañar ya que os encanta pikachu Pikachu Número 5 Con 339 Puntos tenemos a... Nos encontramos a mitad de tabla Y aquí nos aparece la primera canción en la que no he participado yo <ríe> Esta canción de Rios Play tiene tan solo un millón de visitas Pero no ha necesitado más para llegar hasta aquí Porque tiene un buen ritmo, una buena letra, una buena animación Y al mejor cantante de los compas Número 4 Con 351 puntos tenemos el éxito de... Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Ya me he esforzado, el último éxito musical de Timba que sin ninguna duda le ha tenido que costar muchísimo, pero que muchísimo esfuerzo Y vaya que se habrá merecido la pena 7 millones de visitas y el cuarto puesto en el top 10 canciones de los compas de 2020 esta canción destaca no solo por la calidad de la animación sino también por lo graciosa y la letra que es muy pero que muy pegadiza y repetitiva ya me he Número 3 con 415 puntos tenemos Diamantito, oh, oh. diamantito Diamantito Diamantito. Uh, pues volvemos con una canción mía Diamantito 2, una canción que supuso un antes y un después en mi canal y que marcó para siempre mi carrera como youtuber. Os podría comentar Cientos de curiosidades sobre esta parodia, pero os voy a decir la que a mí me parece más importante y es que Diamantito 2 supuso el nacimiento de Michael Perro. Hasta entonces yo siempre había sido un youtuber humano y fue en esta parodia en la cual interpreté por primera vez a un personaje perruno, pero no solo esto, es que además en esta parodia fue cuando por primera vez de verdad reflejé Todas mis emociones, mi espíritu aventurero, mi espíritu soñador y lo transmití en forma de canción con esta letra y este ritmo tan pegadizo que yo creo que os ha gustado tanto y que es por eso que la canción a día de hoy suma más de 150 millones de reproducciones entre todos los vídeos de YouTube y ostenta después de dos años el tercer puesto en el top 10 parodias de los compas. Maldito. Número 2 Con la escalofriante cifra De 1245 puntos Es frustrante tener metas, si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Sonríe más, una parodia cargada de mensajes fríos y pesimistas que seguro que os ha hecho temblar a más de uno Y es que seguro que ya lo has notado, pero es que Sonríe más es la contraposición de Diamantito 2 Tenéis que entender que Diamantito 2 se hizo el año anterior por pues especial de navidad Y que claro, en 2018 todo el mundo estaba a la espera de algo mejor De una nueva parodia que superase todo lo anterior visto Y que rompiera con todas las expectativas Y eso sinceramente es muy difícil Pero se me ocurrió la idea de irnos al extremo contrario. Si ya habíamos creado a Mike y habíamos mostrado su forma de ser, sus sueños, pues quise crear un personaje completamente opuesto. Y así fue como nació Minecraft.exe, que lo presentamos en esta parodia y lo enfrentamos directamente contra Mike y sus sueños. Más, más, ¡Su sueño más, de que Mikelino no sea real! ¡Más, más, ¡Quiero que sonrías más, más, más! ¡Hoy descansarás en paz, paz, paz, paz! Bueno, y antes de pasar con el ganador, con el primer puesto del top, quería hacer unas menciones honoríficas que son canciones muy buenas que no han llegado a entrar dentro del top, pero que, pues sinceramente, merecerían estarlo. Oye, oye, oye, ven y a mi canal, una risa de seguro conseguirás. Yo soy Willy Perro, me quería presentar. Soy el perro del perro llamado mickey Cracks. Mm -hmm. Yo soy un compa y nada más Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Pimentas esa guau wow, wow, wow, wow. Hoy voy a hablarte de los youtubers que te vieron crecer Y ahora sí que sí Número 1 con más de 5.000 puntos. Hey, vente a celebrar que lo hemos logrado! El botón de diamantito. Uh, pues diamantito 3, ¿qué puedo deciros de diamantito 3? Antes de nada decir que estoy muy orgulloso de que sea hasta la canción que lidere el top, al menos de entre mis canciones, ¿vale? Porque tenéis que entender que yo todos los años trato de superarme. Y, y que es algo muy difícil y muy complicado Porque cada año lo doy todo en la canción de ese año lo di en 2017 con Diamantito 2 lo di en 2018 con Sonríe más y lo he dado este año con Diamantito 3 lo he dado todo y aun así ahora tengo la presión de que ahora en 2020 tengo que superar a Diamantito 3 con una nueva canción que por cierto estoy trabajando en ella pero bueno de momento solo puedo decir que me llena de orgullo y satisfacción que os haya gustado tantísimo esta parodia musical Porque la presión por no decepcionaros era muy grande. O sea, como ya he dicho, por un lado teníamos que superar a Sonríe más. Y por otro lado es que encima estábamos celebrando el especial 10 millones. Que no es una tontería, o sea que es... Eh, una de las celebraciones más importantes de youtube pero claro lo bueno de esto es que el vídeo está cargado de referencias así que es súper nostálgico súper épico y muy pero que muy bonito y creo que es por eso por lo que os ha gustado tanto y por lo que a día de hoy tiene más de 30 millones de visitas más de un millón de likes y es a día de hoy vuestra canción favorita de entre todas las de los compas que lo hemos logrado El botón de llamadito. Hey, gracias por ayudar. Pues tú has participado aportando tu granito. ¿Eh? ¿Qué te creías? ¿Que ya se había acabado el top? Pues no, porque tenemos un par de menciones especiales. Yo quiero dormir. dormir mi primera canción original y os preguntaréis ¿Por qué está fuera del top? ¿Por qué la presentas ahora? Muy fácil al ser una canción relativamente nueva pues digamos que las votaciones estaban muy hinchadas dando más de 6.000 puntos. Yo soy realista sé que esta canción merece estar en el top pero no estoy seguro de que merezca esta puntuación y es por eso por la que la he dejado aparte igual que esta otra que a ver, que yo sé que es un villancico muy bonito, que participamos todos los compas y que eso os gusta y que es muy nostálgico y alegre pero a ver, eh, soy consciente de que esta canción no merece 26.000 malditos puntos, es que es imposible entonces bueno, este año vamos a dejar estas dos canciones apartaditas y ya el año que viene si tienen buena puntuación pues ya estarán dentro del top de forma normal Y bueno chicos, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y que estéis de acuerdo con el top Me gustaría que dejaseis en los comentarios Cuál es vuestra canción favorita Si habéis llegado hasta aquí Y bueno, ahí os leo chicos Nos vemos en la próxima Muchas gracias por este año tan magnífico El de 2019 Feliz año nuevo a todos Que he llegado un poquito tarde Pero bueno, mejor tarde que nunca Y nada, que os jamo Bye